como se cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hay un tema crucial del tiempo presente, y es el de las tendencias de la moda para el verano 2015 y más allá. En realidad, de lo que vamos a hablar en este programa es sobre cómo la moda, a lo mejor, pasó de moda o colapsó. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de cómo nos vestimos, que no es poco, y también qué representa desde el punto de vista de la sociedad, de la cultura, de nuestras relaciones con los demás y de nuestras cabezas? Dicho esto, como diría un señor que se llama Giordano, la consigna es moviendo las cabezas, pero esta vez también del lado de adentro. Y mientras movemos las cabezas, podemos agitar dos palabras. Decimo. Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡No! Mejor decir mu Hoy vamos a hacer algo bastante extraño, a lo mejor algunos consideran que es escandaloso en este programa. Vamos a hablar sobre moda. Pero en lugar de pensar qué vestidos o qué camisa o qué chancletas hay que usar, aquí hablaremos sobre cómo la moda tal vez se convirtió en una momia que hay que cambiar cada tanto por una momia nueva que esté de moda. Vamos a ver cómo funciona esto hoy en la sociedad, cómo nos relacionamos con nuestra propia apariencia y si es posible que la moda ...esté dejando de estar de moda. Estamos con Susana Saulkin, que es socióloga. Susana, gracias por estar aquí, autora del libro Política de las Apariencias. Y aparte hiciste uno anterior que se llamaba La Muerte de la Moda. Sí, La Muerte de la Moda. ¡Qué sí. título ah, inquietante! Fuerte. Y, a ver, ¿cómo se produce esta relación tuya con el tema de la moda y a ver y el panorama de por qué estás diciendo que la moda muere bueno, eh, el tema como te decía cuando charlábamos antes, llevo ya casi más de cuatro décadas, por no decirte 50 años, pensando en la moda desde que en sociología una vez un compañero de la facultad me dijo estás muy bien vestida para opinar sobre el tema de política acá en para hablar facultad. de política no había que vestirse <risa> tan, tan bien, digamos parece que no Entonces, ahí dije, la cosa va por ahí. Y desde ahí, lo que hice, no pude anidar nunca en ciencias sociales, porque decían que era una frívola increíble, este sí, empecé a, a trabajar el tema, pero por mi cuenta, totalmente autorreferente, ni disciplina ni control, solo autorreferencia. Ajá. Este, ...a pensar, a tratar, a hacer un pensamiento sociológico... ...en el sentido de ver... ...cómo lo, lo que acontece forma parte de estructuras más grandes siempre... ...y de sistemas de relaciones y demás... ...y traté de hacerlo sola... ...y, y bueno, me, me pareció que después de muchos años... este ...fui encontrándole la vuelta a, a pensar... ...a cómo entender el tema... ...a cómo entender el tema... Porque realmente fue, fue cambiando, eh, por supuesto, el, el concepto de moda a través de los años fue cambiando y directamente llego a la muerte de la moda cuando me doy cuenta que el autoritarismo de, de estas formas de vestir Mm, pertenecían a una sociedad disciplinaria completamente es decir, y eso es interesantísimo porque quiere decir que la moda que uno lo toma como la cuestión de la alegría y de mm. vestirse, vos lo que planteas es el otro costado, que es que al final te obligan a que todos tienen que estar igual porque si no estás ¡Es fuera de dominación! moda es es es dominación una dominación es increíble que caminan es... a partir de la estética de la estética te dicen que hay que usar por supuesto además ahí como una especie tiene una una cosa interesante como una integración este muy fuerte a los distintos eso es, es, es como una integración yo te diría afectiva Ajá. este a los distintos paradigmas estéticos de las épocas no entonces la gente se siente muy tranquila cuando puede compartir las formas de vestir y de esta manera no se dan cuenta que son bastante dominadas. O manipuladas, claro. No, sí, manipuladas es la palabra correcta. Porque quiere decir que yo me siento libre de elegir ponerme tal traje, en el caso de un señor o de o sí. una corbata o lo que fuera, está, eso es una antigüedad, pero, sí. o en el caso de las mujeres, eh, lo que está de moda, por ejemplo, en una época la minifalda o lo que fuera, sí, sí. y en realidad no estás eligiendo. Porque... No, no, no podés elegir, este recién ahora hay un, una tolerancia muy fuerte porque el siglo XXI, ...tiene como, como base de todo el accionar del siglo XX... ...un cambio absoluto de, de, de prácticas y de yo te diría hasta de formas... ...otros valores, ¿no? Es decir que así como el siglo 20 necesitaba... ...la producción acelerada, el consumo para terminar en el consumismo... ...supuestamente en la ficción de que eras feliz y si consumías... ...el siglo 21 tiene muy interesante propuesta... ...del cuidado de los recursos humanos y el planeta... Eh, en esto la moda colapsa no no no pueden entenderse esos dos conceptos claro en la nota que hiciste que, que, que hiciste para la revista sí. mu se cuenta el caso de como chanel la famosa fragancia que usaba Marilyn Monroe y demás se descubrió que tiene problemas alergénicos que genera una cantidad de asuntos, Totalmente. con lo cual contamina a la persona que se lo pone. No solo huele románticamente bien, sino que en general Totalmente. problema otro tipo de cuestiones. Entonces ahora estás mirando la ropa, no tanto por la parte estética sino porque, bueno, qué mal te hace, si es cuero, te, te, primero, aparte del, del desastre que puede ser usar cuero por, por los elementos contaminantes y porque previamente tuviste que matar a un animal y todo eso, este, pero es muy fuerte porque ahora se mira con lupa, se hace lo que se llama la trazabilidad, es decir, el estudio de toda la vida de ese objeto, de ese producto de dónde viene, cómo se produjo ya no podés producir algo si no lo pensás como un sistema uh -huh. desde que vos lo producís hasta que es biodegradable cómo lo vas a tirar qué va a pasar en el mundo el... y hay una cosa que muy interesante este que dice Baudrillard la sociedad siempre hace lo que necesita para su supervivencia y creo que la supervivencia en este momento está, eh, bueno empujando a todo este mundo de la moda que ha sido Eh, muy fuerte durante desde el siglo 14 pero especialmente desde la organización de la moda como sistema en el siglo 19 Estamos hablando con Susana Salkin socióloga, autora del libro Política de las Apariencias y la muerte de la moda pero entonces te pregunto, a ver, de frente a marcha Susana, ¿por qué murió la moda? En realidad está en estado terminal, muere la moda porque está contra la forma de pensar y de la supervivencia de, de la sociedad en el siglo XXI muere porque el autoritarismo de la moda ya no va más como ningún autoritarismo, la gente ya no lo soporta. Estamos en una sociedad individualista, pero una sociedad que no es individualista en sentido narcisista, sino una sociedad individualista que contiene multitudes en su interior. Las personas uh -huh. están ligadas a formas de vida y demás que ya no dependen de una moral general que te baja, en la cual, por ejemplo, la moda con su autoritarismo estaba... Este, anotada y ahora hay una mayor libertad o sea que ahí hay una mirada eh, podemos decir positiva o optimista sobre que la gente está recuperando autonomía para pensar y para hasta pensar para pensar cómo vestirse incluso. Por supuesto, por, por eso el epílogo del libro, yo lo llamo del, del parecer al ser, porque hay como una secuencia. El siglo 19 fue el siglo del tener, tenías que tener, luego el parecer del siglo 20, muy muy fuerte. La apariencia, ah, el, tenías que parecer el ser como, totalmente, el como y, sí. Y el como sí la imitación todo todo esto que si lo vas a ver en todo el sentido de la de, de, de las producción y del sistema productivo estaba la, fuertemente la apariencia y finalmente yo creo que estamos en camino del ser la importancia del ser es decir que hay que ser Susana Saúl que nos está explicando la importancia de ser recuerdo que en Moo decían hay una gran noticia Hubo una revolución con estos temas y la hicimos nosotros. Ahora Susana nos va a explicar cómo fue que entre todos fuimos cambiando la moda. Como para no estar fuera de onda, vamos a escuchar algunas presentaciones con ese tono no que se habla del tema de la moda esta está buena porque combina moda con retiros espirituales así comenzó el taller de moda imagen estilo y maquillaje que se realizó en Villa Allende el evento fue en beneficio de la asociación Aprocus Aprocus es una ONG que se dedica a hacer retiros espirituales la premisa era que la moda no es algo superficial y burdo por el contrario la moda cumple una función en la sociedad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 En Morón tenemos una reserva natural urbana, vení a conocerla, un espacio gratuito para disfrutar con tu familia, donde hay espectáculos, talleres, actividades y visitas guiadas. Prudan y Arena, Castelar Sur, Morón Municipio, Corazón del Oeste. www.lavaca.org Decimu Decimu a todos los que no estén enterados les quiero avisar, ya lo van a escuchar ahora, que la temporada 2014-2015 va a ser espectacular. Yo que quería saber qué chancletas ponerme, aquí por lo menos nos van a hablar sobre zapatos. Hola, hola, hola. Muy buenas, buenas, buenas, noches, buenas a noches a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta gran noche de FICA. Se siente que esto es... La edición 91 de uno de los desfiles más importantes del año para la industria del calzado. Totalmente, los mejores calzados del país están acá. Tenemos a las mejores modelos, toda la producción de Guillermo Azar. Bueno, gracias a todos. Preparados porque van a ver lo mejor de la moda, lo mejor del calzado, por supuesto. Va a estar esta noche acá, en esta pasarela. Instaladísimos para empezar esta gran noche. ...de FICA en su edición 91... ...donde las marcas más importantes del calzado... ...van a presentar sus colecciones... ...primavera, verano, 2014, 2015... ...con una temporada que promete ser espectacular. Seguimos en Decimú... ...el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca... ...que se transmite siempre por... ...180 radios comunitarias... ...las universitarias... ...algunas comerciales incluso de todo el país y se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org además de la página de Farco que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias hoy estamos charlando sobre moda hoy a ver, eh, o, o sobre la no moda sobre la sobre el, vestir, yo te sobre el vestir es muy buena idea la que me plantea Susana Saul que es socióloga, investigó esto a través de, de muchos trabajos tenés varios libros por mono 5 pero vamos a hablar de Política de las Apariencias que es el más reciente que todavía estás presentando con la cual hemos hecho una tapa en la revista MOU, cuyo título era No Moda, el título de MOU. Política de desapariencia sucede a otro libro que es La Muerte de la Moda. Entonces, a ver Susana, para seguir ubicándome en esta cuestión, vos decías que hay un cambio en las formas de pensar que nos espantan lo que la moda terminó siendo, eh, o terminó generando como una especie de autoritarismo. Era autoritaria y no te olvides que hay una, una cultura de masas, que tenía como estrategias como estandarizar, homogeneizar, es decir, una cantidad de, de estrategias que permitían a las marcas y a la moda eh, poder incluso hacer enormes ganancias, porque de manera autoritaria planteaban cómo había que eh, organizar la imagen de cada uno no podía salir casi de esa imagen. De esa imagen. Claro, yo me acuerdo de un chico que tenía un, un saco y era viejo porque la solapa era muy ancha o muy angosta, no me acuerdo. Entonces, si cambió la solapa, bueno, ese es el chiste de la precisamente del sistema de la moda, cambiar permanentemente para que pueda moverse toda la industria. Es una sociedad industrial. Tal cual. Absolutamente, basado en la sociedad y sistema de la moda. Pero entonces, ¿cómo se toma hoy la decisión? ¿Cómo estás viendo vos, como socióloga, Susana Saulkin, que se toma hoy la decisión de vestirse? ¿En qué medida hay una mayor independencia de la gente o hay distintos tipos de proyectos o de modos de pensar la propia también, apariencia? La apariencia, todo empezó para mí, eh, así de golpe, con... El, la caída de las torres con ciertos acontecimientos muy fuertes que ocurrieron al comienzo del siglo 21 torres gemelas en nueva york torres gemelas derrumbó se, se derrumbó mucho más que las dos torres no mucho más fue al corazón de, de un sistema de vida es decir se, se derrumbó eh, se puso en tela de juicio un sistema de vida. Y entonces eh, eso sumado a otros actos como el de atocha y otros y después la, la gran crisis económica del 2008 que también fue muy complicado para los los este, los capitales concentrados y demás la crisis claro, la, la, la, las burbujas que reventaron en Estados Unidos y vino toda la crisis que todavía toda hoy crisis, sigue en Europa y en parte por de Estados supuesto, Unidos se empezó a repensar y a darse cuenta que Como decíamos, este, esto de bodrillear siempre la gente hace lo que, la sociedad hace lo que debe hacer para su supervivencia, que la supervivencia de la sociedad pasaba por otro lado. Entonces, frente a la estética, como hecho importantísimo del, del siglo 20 con, con toda la importancia que tiene este, la estética, eh, aparece un, la ética como un principio fundamental sosteniendo una nue un nuevo accionar del siglo 21. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que era marca, todo lo que era producción acelerada, todo lo que era cultura masiva y producción masiva, de golpe empieza, a ver, esto tuvo que mucho que ver en la Argentina la crisis del 2001, claro. empiezan las el, a pensar otra manera con el cooperativismo, es decir, las personas empiezan a darse cuenta que Había que salir de este sistema de las marcas y de las modas este, y que otra vida era posible. Entonces comienza todo este fantástico movimiento de fábricas recuperadas, eh, movimientos de, de eh, cooperativismo, ¿no? Y, eh, y empieza porque el, el sobre la base de de esta forma de, de pensar es el cuidado de los recursos humanos cosa que antes la moda jamás había pensado, claro. no le interesaba pensar no, y aparte gente que piensa con su propia cabeza y toma decisiones que no son las de moda, por supuesto con lo cual se independiza se convierte en gente peligrosa también. por supuesto que en el buen sentido de la palabra. Gente más, más libre. libre. Más libre, con permisos. Pero fíjate que hay como una libertad muy fuerte, hasta una libertad sexual a partir del 2009, con las uniones igualitarias. Hay todo un movimiento muy, muy fuerte de tolerancia mayor social. Y esto es interesante. Hay casos de violencia todavía, y por supuesto, ¿no? O sea que hay un pensamiento eh, más depresivo que plantea, no, esto no va para ningún lado y las tecnologías están empeorando, la masificación, que la gente no piense, que el cerebro lo tengamos aplastado como como si fuera una bueno, masa. Y vos, y vos estás viendo el otro aspecto, que es... ...estas tecnologías... ...porque también en ese sentido... ...la otra novedad de estos años que vos estás mencionando... ...es la aparición de internet, la tecnología... ...las redes sociales... ...las redes sociales... Es, ...las redes sociales que por un lado... ...tienen su parte anverso y el reverso... Uh -huh. ...pero por un lado le dan poder... ...a los individuos... ...cuando se pueden, las personas se pueden juntar... ...y pueden lograr cosas... ...por otro lugar... ...generan adicciones también... ...pero ahora se empieza a trabajar... ...con este tema de las redes sociales... ...para eh, tomarlo con pinzas también... ...el me gusta, me gusta, el Facebook... Eh, ...hay que tener cuidado con esto... ...pero es muy interesante... ...porque viene a dinamitar los sistemas... Eh, ...hay como una libertad bastante más grande... claro ...y ya quienes imponen las modas... ...no son tantos ciertos personajes... ...mediáticos que antes las imponían... ...sino... Eh, se, eh, ...están impuestas por... ...las tendencias se están anidando... ...en esas redes sociales que antes eran tendencias que venían de los centros productores de moda y de significados. De arriba para abajo, verticalmente, Totalmente. te decían cómo había que Por ser, supuesto. cómo había que presentarse, cómo había que vestirse. Leía el otro día, no leía, vi un video ¿Sí? impresionante, gracias a las redes sociales, de una chica, una actriz negra, que contaba el drama de cómo todas sus amigas hasta le escribían diciendo que quieren ser blancas como que aparece ahí un deber ser para la mujer negra norteamericana de blanquearse la piel a lo Michael Jackson entonces ahí está la, la tendencia desde arriba de imponer formas de conducta, de apariencia y demás y frente a eso la posibilidad de tratar de, de actuar de un modo más libre que además se ve también en la nutrición, en la alimentación que es muy fuerte también, no solo en la moda es decir, es muy fuerte la esta esta doble manera, por un lado lo orgánico y por otro lado todo lo que son laboratorios, todo lo unido al, al biopoder donde te marcan cómo tenés que que, que hacer las por ejemplo ahora lo del ébola que es el, no sé si se socorro ¿no? que se nos viene el virus se nos viene el virus, en qué medida no hay el, el biopoder y los laboratorios no están ahí trabajando, y por otro lado una enorme cantidad de gente que está este, inclinados a todo lo que es la nutrición, lo orgánico lo natural, la autenticidad las formas de eh, no contaminantes ¿no? autenticidad, o no contaminante y esa idea que planteaba Susana Salkin de lo ético frente a lo estético yo vamos a volver para ver en qué medida el mundo actual e incluso las redes sociales corren el riesgo de convertirse en una apariencia o cómo podemos pensar el tema para que no lo sea Bajo el rótulo Esclavistas y Tratantes, un total de 113 marcas fueron denunciadas en el sitio web de la Fundación La Alameda por trabajar con talleres textiles clandestinos. O sea, mucha moda, pero mucha clandestinidad. Esos casos fueron presentados ante la justicia. Incluyen a marcas como Graciela Nahum, que vestía a Máxima Sorrelleta, que es la argentina reina de Holanda, que, a raíz de las denuncias, ella misma Máxima decidió impulsar una campaña internacional contra el trabajo esclavo. También la denuncia de la Alameda señala a la señora Aguada de Macri y a grandes marcas, grandes etiquetas, por ejemplo Adidas, ben Benzimón Chiqui, Dufour Eagle, Cosiuco Lacoste sportif eh, Mimo NASA o Nasaes Puma, Portside, Tabernity, Vitamina, Jack Moore, Zara. No vamos a conseguir muchos avisos para este programa, pero en realidad, en esas condiciones, tampoco los queremos. Decimu. www.lavaca.org ¿Libros y alpargatas? Vení a mu.encuentro. ¿Mate y bizcochitos? y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 ...vivir en el presente. Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar. Estamos otra vez en Decimú... ...el programa de la cooperativa de trabajo la vaca... ...hoy estamos hablando sobre la moda... ...o sobre la no moda... ...estamos con una socióloga que es Susana Saulkin... ...una mujer que desde hace tiempo... ...viene pensando en qué medida... ...el tema de la moda... ...está describiendo mucho de cómo es la sociedad como por ejemplo en el siglo XX era una sociedad de la apariencia yo decía Susana, con la fachada, cómo presentarse ante los demás los livings de las casas, las fachadas, hasta la arquitectura tenía toda una cuestión de moda de cómo presentarse para... realmente hay un, un detalle, vos fijate que ha desaparecido un poco el famoso comedor que era nada más que la fachada y ahora el centro de la vida social está mucho en la cocina Pasó a la cocina que en realidad la palabra hogar viene de ahí, ¿no? El hogar, el caldero. El caldero. Entonces se ha desplazado, ya no tiene tanta importancia. Antes la cocina queda, quedaba relegada en la arquitectura incluso. Ese solo detalle te, te, te hace pensar cómo también en la moda ocurre lo mismo, son las apariencias que ya no importan tanto, importa el ser realmente importa el ser. Ahora, ¿en qué medida el ser que en esta época, vos has mencionado a franceses como Foucault Baudrillard y demás, que cuestionan en qué medida el ser es atravesado por los mecanismos de la publicidad la propaganda, la ideología, el control y demás, como para formatearte el cerebro. En el caso mío, lo que me queda de cerebro, digamos. Pero hay como una tendencia que a que el territorio en disputas es nuestro propio deseo nuestra propia voluntad nuestra inteligencia, ¿no es cierto? Mira, yo sigo mucho a Jacques Satali es un francés este uh, que habla de los nómades. y el, uh, Bueno, es un ingeniero y además es economista. Y él habla de los laberintos, la teoría del laberinto. Y él dice que uh, realmente en el momento actual, ya el mundo, el, en la pirámide de poder, no están los que tienen campos, los que tienen fábricas, o los que tienen grandes capitales. En el momento, el, la pirámide del poder es aquellos que conocen las reglas del laberinto y el laberinto donde está en el interior de cada uno esto que parece este que parece bueno no no medio mágico no es así él dice que hay un laberinto interior y conocer las leyes del laberinto y de la autorreferencia es genial porque ahí estado el verdadero poder. Entonces, el autorreferencia hace que también, para poder salir de toda esta vorágine que te formatea, puedas también tener la fortaleza suficiente de decir, bueno, no estoy en, en Internet, hago una semana de, de libertad. Eh, tomo mis propias decisiones. Tomo mis propias decisiones y tenemos que, falta mucho, por supuesto, mucho eh, tiempo para lograrlo, pero tenemos que todos, como educadores, como padres, eh, como como como comunicadores como de ir eh, planteando esta necesidad de el ser autorreferentes, es decir, la autorreferencia el mismo Jacques Fatali dice, ni disciplina ni control, solo autorreferencia, solos no, por supuesto, no nunca está totalmente solo, pero también Eh, tenemos multitudes en nuestro interior ¿eh? en El mismo ritmo, el poeta dice Yo soy el otro ¿no? Claro, es diferenciar No, no, no aislarse no, no, no estamos hablando de eso Sino al contrario De recuperar la autoestima La capacidad de acción La capacidad no de pensamiento miedo, no, tener Sergio, no tener miedo No tener miedo No tener miedo a pensar diferente claro. Eso es genial Ahora, pensar diferente Pero la moda durante mucho tiempo lo que ha instalado es por ejemplo la idea de una mujer flaca vos lo que estás planteando de es, acá estamos yendo a algo más profundo más ético porque parecería que un debate es decir que las marcas pongan talles más no, grandes. eso es una pavada. Eso es una pavada no, para mí sí. Para vender más aparte. Por supuesto, no, el las fracuras que había puesto la moda formaba parte de la cultura de masas, era la estrategia de la homogeneización, homogeneizar cuerpos, porque si estaban más delgados, primero que es más económico eh, producir y además que era una estrategia de la cultura. Eh, que duró muchos años Está había bien. que ser de lado cantidad de mujeres que han tenido enfermas, enfermas por en seguir enfermas, ese modelo de cuerpo que hay que tener estamos saliendo y estamos planteando ahora la necesidad de un biotipo real es decir ya no tenés que ser ni flaco ni gordo sino tener tu verdadero eh, biotipo eh, que corresponda a tu forma a, a, a tus formas claro Ahora, qué increíble, cuando hablamos de autoritarismo con respecto a la moda, parecería que estamos exagerando. Uno no, imagina no. uno quiere imaginarse los nazis o los militares argentinos a lo largo del autoritarismo, ¿no? pero acá te estaban sacando de tu propio cuerpo, te Imagínate, estaban enajenando. Sergio, que cuando algo se exagera, es porque va a desaparecer. Y la exageración, uh -huh. cuando esta extrema flacura terminó en bulimias y anorexias, y tengo como ejemplo una... Eh, una una modelo que murió eh, uruguaya en la pasarela cuando estaba desfilando, que yo dije, acá llegamos a un límite, ahora viene, se revierte la tendencia. Claro. Porque cuando realmente llegase a un límite, la tendencia se revierte. Y en este caso, este al morir esta uruguaya, yo dije, este es el, el momento límite. Ahora va a faltar todavía, porque todavía hay algunos... este casos, ahora estuvieron estas dos chicas este, cordobesas que, que plantearon en un desfile que aparecieron sin ropa, uh -huh. este... Eh, soy eh, dueña de mi cuerpo es decir, que es toda una tendencia muy muy interesante que está comenzando claro. y que está desactualizando la, lo masivo, la estrategia de masas que además tenía una buena dosis de machismo si uno se pone a pensar ah, totalmente cómo tiene que ser la mujer pero dicho desde el punto de vista del consumidor masculino desde de desde una matriz heterosexual una... donde te muestran no absolutamente no la cantidad de cosas que surgen a partir de mirar un problema desde una perspectiva distinta. Un tema como el de la moda, visto desde la mirada de Susana Saulkin, empieza a darnos una nueva visión sobre cómo es el mundo. Pero a ver, te cuento otra. La dictadura de la juventud. Hay que ser joven. Si vos no sos joven y no estás eh, juvenil, parecería que estás, es, o, estás fuera de moda o fuera de circuito. Esto también quedó desactualizado. ¿También lo ves eh, como otra decadencia? No, es, es otra. Eh, más que decadencia, es la... Desactualización. Está desactualizado porque eso también es cultura de masas. Estrategia. Tenés que ampliar la, la brecha. Eran todos jóvenes, claro. o debían parecerlo, pero ¿qué pasa? En este momento ya no es así. Porque se, se, eh, hay una cantidad de segmentos diferentes y además están todo, todos todos eh, haciendo notas y todo sobre la mujer de 60, de 70, cómo consume, porque ahora ya la mujer, primero que eran de la década del 60, o sea, son mujeres que han hecho ruptura, hombres que han hecho ruptura este en, en la generación gap así claro digo. entonces realmente gap no GAP es la brecha claro es la brecha la brecha este que ha permitido que en este momento una mujer de 60 70 u 80 años e incluso hablan las nuevas tendencias de una prolongación de vida hasta los 120 años con lo cual trae todo una, un recambio muy fuerte y una resignificación del de, de lo, que, de, de, de lo que es la juventud de lo que es la belleza todas esas cosas se, se plantean ahora desde otro mirada claro, pero desde el punto de vista de la estética funcionaba esa dictadura digo, de lo juvenil que provocaba las cirugías estéticas mujeres todo, inflamadas todo, todo. Eh, siliconas y todas esas cosas imagínate cae un sistema claro. todo de, de, de la apariencia también y se reemplaza por otro sistema yo no te digo que será mejor o peor pero qué diferente, es un nuevo poder. hay un nuevo orden de poder en el mundo de las apariencias y esto realmente es así, este orden es está más eh, basado en la ética, más basado en la libertad de cómo te querés ver, en la libertad de ser, no es necesario que tengas una cara toda operada. Si, si realmente sos feliz, no es necesario absolutamente la felicidad, además no pasa por ahí. No pasa por ahí. Eso pasaría por un contenido, por una ética y no tanto por la apariencia. Vamos a ver en qué medida las apariencias engañan o no en este sí. último tramo que vamos a <risa> charlar con Susana Saúl. Y seguimos escuchando cómo presentan las cuestiones de la moda, en este caso para el verano 2015. Trabajamos mucho esta tendencia de bicolor, metimos flores, los nuevos pantalones cortos, unas sandalias divinas. Es un chocolate bastante deportivo, han bueno, visto zapatillas, zapatos con elásticos, colores de deporte. Son los pantalones anchos Algún buzo o top corto Y algún vestido de noche Sí, los pantalones cortos Que son anchos y cortos Con tacos o con zapatillas Eso es lo que se viene este, este verano para chocolate Decimu www.lavaca.org decimos El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabs.org.ar. Si sos telefónico, sos de foetra. Aprovechar la segunda parte del año y estudiar idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar. Todos los meses, cuando pases por el quiosco, decimos, decimos.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 El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen. Decimo. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Les quiero presentar hoy a La Naranja de Santa Fe. Y les quiero hablar también de su cantante, su compositor, de Luis Pollo Sáez. Un tipo que vive en un lugar bellísimo soñado, en, la, en el pueblo de Arroyo Leyes, a unos 15 kilómetros de, de la ciudad de Santa Fe. Y que tiene la casa, la puerta de la casa está siempre abierta. Sin llave, nada. Es un lugar de encuentro. Es un lugar que lo convirtió en, en un escenario... O se puso un escenario en adentro de su casa, van a tocar bandas allí. Es un referente ineludible de la música popular santafesina por lo que hace como músico y por lo que genera como agitador cultural. El Pollo Saez fundó hace 30 años, sí, eh, en 2014 está cumpliendo 30 años, La Naranja, una banda pionera del rock santafesino. La Naranja compartió escenario con Papo, consumo o con Soda Estéreo, por ejemplo, en en, en festivales de, de La Falda y en otros festivales de rock en Córdoba y en Santa Fe. Gran banda, como una banda que mezcla... Un poco de rock con algunos sonidos eh, autóctonos y latinos también. Un poco a la manera de Versuit Bergarabat. Me parece que es justo y es momento de escuchar la naranja a La Naranja por lo que significa musicalmente y por todo lo que genera allí en Santa Fe. La Naranja, ¿a dónde vamos? Volvemos, corremos y así moriremos atrás del dinero. Vivimos la vida sin una guaridad teniendo en la mira cosas muy triviales, no hay educación porque no hay razón para razonar la razón de los ideales. Oh, oh, oh, ¿A dónde vamos? Oh, oh, oh, ¿a dónde vamos? Si alguien habla de amor, si alguien pide perdón, si alguien cuenta verdades. No lo dejan hablar ciegos, sordos Está mejor que siga el baile ¡Vamos! ¡Oh, que no gusta pero muchas veces el esfuerzo asusta y así terminamos atados a cuatro paredes y así encarcelados de cuerpo y de mente oh, oh, oh, Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. No, no. no soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Punta del Este ¿Qué tal? Y ahora el desfile de Roberto Jordano Que me explican que es así muy eh, Muy masivo y muy importante Yo pido disculpas que no sabía sobre el tema Donde explican que las chicas modelos Van a ser tapa de la de las revistas Por ejemplo de la revista Gente Y yo no sé si eso es un éxito O un fracaso Y tampoco sé si es algo que esté muy de moda Muchas de ellas Van a ser tapa de revistas Las modelos Con el color, el brillo Revista Gente La revista de actualidad Para toda la gente Estas primeras modelos Son De la nueva revista Agradecemos A Sisters Sol Smith Los zapatos de Rishi Sarfani Y Lago Marcino Seguimos disfrutando Revista Gente, en el desfile de Roberto Giordano. Yeah. Nati, Nati Botti, un plano, un maquillaje perfecto, una mirada. Estamos en este último tramo de Decimú, hoy no me estoy mirando al espejo, no sé si estoy más flaco, más gordo, si tengo que usar una remera o tengo que usar... Eh, o que tengo que usar porque la moda dice que para estar de moda y que hacer determinadas cosas, y Susana que lo que nos está contando es que ese tipo de pensamiento es el que está cayendo actualmente al plantearnos la posibilidad de recuperar eso del ser. digamos Me acuerdo, vos me mencionaste autores, yo tengo mis, mis viejos favoritos, tipo Eric Fromm. Bueno, y sí, tener y, y amar, tener y ser, claro. claro. Entonces la idea de, de ser que no esté tan controlada o dominada por la apariencia. Estuvo desde muy... El, el ser no tuvo prensa durante un siglo y pico. Claro, y si vale que yo tenga esta apariencia, este traje, esta ropa y demás, en, y además, en muchos casos, la gente... ...relojeaba, miraba... ...la apariencia del otro... ...para a partir de eso... ...definir cómo era la persona... ...cuando podía estar cometiendo un error... Sí, ...garrafal... Yo ...conozco como... una cantidad de estafadores bien vestidos... ...que la gente decía, esta gente seria... ...bueno, para ser un buen estafador... ...tenés que tener buenos zapatos... ...y buena apariencia también, claro... ...buena apariencia, yo siempre digo que... ...los zapatos marcan el poder de una persona... ...todo lo que vos te pones en la cabeza... ...marca tu ideología... ...tu forma de pensar la ropa interior es la autoestima y la ropa y bueno, es lo que en el momento se usa, pero el verdadero los estafadores, una vez me lo dijo un estafador yo me pongo zapatos excelentes porque así se puede estafar mejor un, un, otro estafador, veo que, que tenemos amistades comunes me decía, yo tenía que poner una oficina fantástica, que <risa> cruciera muy bien con una secretaria joven de minifalda una secretaria de moda, digamos claro, ya la gente perdió la, esa ingenuidad Ya está todo el mundo avisado de que eso era eh, artificial. Claro, lo que nos avisó entonces, por lo que vos planteas es la caída de las torres gemelas, las crisis económicas, no se empezaron nada. Uh, se empezó a derretir ese maquillaje. Totalmente. Que no dejaba de ser una especie de maquillaje. ¿también? Era un maquillaje. Se empezó a derretir y empezó eh, a aparecer la una necesidad de autenticidad y de y comportamientos éticos por eso yo le doy tanta importancia a, la, a los comportamientos éticos a ser ético una, una un concepto que está casi te diría fuera de, de moda fuera de actualizado totalmente sin embargo, pero que tiene que ver con cómo nos comportamos y si vamos a hacer algo las cosas sobre todo autorreferentes comportarnos bien porque así es por ejemplo el ahorro ya solo hasta en la sustentabilidad el ahorro de energía, el, el, el, el ser cuidadosos del, del medio ambiente. Parece algo medio ridículo, pero las nuevas generaciones están muy inclinadas ya a todo esto. Y en el país ni te digo cuando tenés los temas de minería, bueno. la contaminación del agua, de los sí, ríos, las napas, modelos productivos que, que enferman a la gente. Incluso el, el mundo de todo, uno de mis hijos es economista en petróleo y está en Escocia en ese... No queda tantos años de, de petróleo porque es complicado el tema del petróleo también para el planeta no hay que buscar realmente otras energías alternativas entre lo alternativo parece el diseño como una también una ciencia una disciplina que Totalmente. muestra algo vos contabas en algún momento que te gusta mucho leer temas de diseño y tecnología cómo estás viendo el eso aplicable a todo esto que estás contando ahora? Mirá, la moda viene de tendencias que te hacen, te las bajan directamente en, en los centros productores y son unos pocos eh, pronosticadores de tendencias que construyen la moda para los cuatro años restantes ¿no? y de ahí se se viraliza, si usamos el término de internet, o de ahí se globaliza, ¿no es cierto? pero de verdad que aparece dentro de todo este nuevo forma de pensar, esta nueva mirada es lo que se llama el diseño independiente de tendencias que tiene cada vez mayor prensa y cada vez mayor difusión y este nuevo forma de diseñar eh, que es muy muy interesante porque te da libertad y estás afuera de las tendencias este es una ventaja comparativa de nuestro país vos fíjate que acá en el país hay una gran este fuerza en cuanto a la creatividad de eh, Maffesoli dice en un momento que ya el trabajo no es la esencia de la vida humana, Ajá. el trabajo ha sido reemplazado, dice él, por la creatividad. Por el hacer. Por el hacer. Dice también eh, la razón, base de toda la, la sociedad racionalista cartesiana pero los últimos siglos, y bueno, es reemplazado por la imaginación y finalmente el futuro por todo el progreso, la idea del progreso y por la, el presente tenemos que vivir en un presente permanente con éticas individuales y eh, estar presente continuamente ahora Susana Saurquina, al haber hecho un libro como Política de las Apariencias sí. en un mundo y en un país también que es muy careta como dicen los Totalmente chicos careta. Entonces, ¿cómo te cruzas con, con esa cuestión que es el de tanta eh apariencia justamente sí, tanto el mundo de apariencias que, que en Argentina, o sea, supongo que en otros lados ocurre, pero aquí ha sido tremendo. Ha sido tremendo por la inseguridad crónica que tenemos desde Ajá. la inmigración, que eran 6 millones eh, han llegado millones y millones de inmigrantes, 6 millones 500 en el 1880 hasta el 1930 y realmente les ha costado y no había una base criolla que podía asimilarlos. Entonces ha habido una inestabilidad crónica de, de un miedo a, a no estar bien con las apariencias. Pero esto ver las tendencias son irreversibles. Y una cosa que tiene la Argentina es que es absolutamente, así como es careta y todo, es muy pendular. Ajá. Puede pasar de la copia más absoluta al diseño de autor, o puede pasar de ser muy careta ser muy ético de golpe. Si tenemos esa yo he, he percibido esa característica de los argentinos. Como una cosa donde de pronto funciona un clima, por así decirlo, sí. Y se, adhiere, y se adhiere, se hace de y moda se hace, claro. entonces estamos pendientes de qué palabras hay que usar qué palabras no hay que usar, qué auto hay que tener, qué auto no hay que tener o que si no tenés auto es una vergüenza o ese tipo de cuestiones que apuntan justamente a minar la confianza de la gente en sí misma ¿no? la autoestima, son otros condicionamientos fíjate que ahora con respecto los condicionamientos generales como antes, el buen gusto, la elegancia, la distinción el la ya no corre más ahora ya nadie habla la... Burdió escribió la distinción pero en el año 61 ya ahora importan otros condicionamientos personales la autoestima el placer de comunicar de estar interactuando con el otro el, el estar en un grupo son otros los condicionamientos que no te quieras dar cuenta porque por ahí no conviene o por ahí a veces por los medios o, o tratan de no dar mucha difusión porque hay muchos muchos intereses creados con respecto a eso pero hay otra cantidad de medios que también están mostrando que la cosa funciona por otro lado, que tenemos que empezar a pensar más libremente ¿Quién entiende? ¿Quién piensa lo que tiene? ¿Quién tiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende? ¿Y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tender a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende. Ya saben lo que tiende. Culo feo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende jugar? Tiende su hermano, acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende, hay vida más allá. Tiende alguien ahí, que hace el que no tiende? Tender es lo que tiene, vivir el limbo insulso que el que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo, pero culo. No I donde deén Juana, ten deúa hermana. entiende quien piensa en lo que tiende quien entiende cuando dicen que todo va a tender quien dice lo que tiende a dividis del tender ya saben lo que tiende ya saben lo que tiende culo veo culo tiene y dónde tiende juan tiende su hermana a distintos usted vender ya saben lo que tiende Culo veo, culo tiemblo ¿Y dónde tiende Juan? Tiende su hermana la vaca. Decimo. Decimo.